¡Venga, pede! Es que me tiene que dar la entrada. ¿Estás preparado para la entrada? Estoy preparado. Muy bien, pues entonces... Entremos. Bien. Un consejillo para el programa de hoy. Chicos y chicas. Dos puntos. El consejillo es... A los tontos, dejadlos como están y con esto quiero decir a los tontos no les no les expliques que son tontos no se lo expliques mala idea eh, luego también que a los tontos no les cuentes lo que lo que estás pensando no les importa y sobre todas las cosas lo más importante, apúntatelo, eh, Cabeza Melón, apúntatelo. A los tontos, no te molestes nunca, nunca en llevarles, en llevarles la contraria, amigo. Es una mala idea, una mala idea. Y todo esto lo digo porque, por un sencillo motivo, y es que nunca jamás seas un tonto. Porque precisamente cuando te pasas el día explicándole a la gente lo que es o lo que deja de ser Cuando te pasas el día contándole a la gente lo que piensas Y cuando sobre todo las cosas te molestas todo el día en llevar a la contra de la gente Que eres amigos y amigas un tontito. Eres un tonto. Muy bien. Pues entonces este es el, el consejo de hoy. A nadie le importa lo que te esté pasando por la cabeza, a no ser que te lo haya preguntado, a no ser que venga a cuento con el café del día, a no ser que haya salido por las noticias. Déjate de rollas. Déjate de contar a la gente lo que estás pensando, por favor. Deja de ser un tonto. Un tonto todo el día tonto. Déjate de hacer el tonto. Ya está bien, no hagas ninguna de estas cosas porque si no serás un tonto y entonces no te quedará otra que ser ni más ni menos, señor Pérez Feliu... serás un pobre diablo. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a pobre diablo en un nuevo programa el número 327 desde nuestro búnker de la tortuga caparazónica todos aquí escondiditos de esta realidad tan triste que a veces nos conmociona Como somos tan pobres diablos, siempre nos rodeamos de gente que nos alegra el corazoncito. Hoy tenemos con nosotros a dos buenos amigos, a dos artistazos, a dos tíos, eh, do, una tía y un tío, de hecho, dos personas maravillosas que seguro que nos traerán bonitas y alegres melodías. Pérez y Lucía, Lucía y Pérez con la que tal, Lucía Febrero, Pérez Feliu. Hola, ¿qué tal? Audiencia ¿Qué de pobre diablo. Sí, hola, hola, buenas tardes a todos. Yo sé que, que tal vez podéis estar un poco apabullados ante la perspectiva de hablar en un programa como este, que sabéis tiene seguidores en todo el mundo, que nos siguen como masas enfervorizadas dispuestas a lanzarse contra cualquier institución sobre la que marquemos objetivo. Sin embargo, os pido, por favor, que, que estéis tranquilos, eh, beberos vuestras copichuelas, eh, ojeate en vuestros cuadernos, búscate en vuestros guiones y sacate vosotros pues todas esas ideas maravillosas que tenéis dentro. Yo lo tengo todo escrito, o sea que no va a tener ningún problema. Sí, ¿Te he es... traído la escaleta? Me he traído la escaleta, el guión y el Yo me he traído el electric el el el para jugar. Es un chiste, ¿no? <risa> bravo, bravo. Este es el nivel que tenemos hoy, señores. Es con lo que hay que trabajar, no nos queda otro remedio. No hay más. No hay más, no hay más, <risa> señores. Ni menos. Eh, ni menos, claro. Pues aquí los tenéis, Lucía, no sé si los conocéis. ¿Vosotros cómo os definiríais quiénes sois, de dónde venís, a dónde vais? ¿Qué hacéis? ¿Qué tocáis? Uh -huh. Las preguntas básicas de la vida. Bueno, a ver, yo vengo vengo de muy lejos. vengo Bueno, primero fue el Big Bang, no sé si lo sabéis. Bueno, eh, no, es no. sí. bueno, eh, muy lejos, ¿no? Bueno, nada. Yo llegué hace 10 años, en 2003, aquí a la isla de Mallorca, proveniente de un país mmm, del cono sur, que se llama Argentina. Y bueno, y aquí estoy, muy muy instaladita, y aquí me quedo. Estoy en mi casa. Yo también estoy en mi casa, y, y yo uh, mi casa siempre ha estado aquí, desde de que yo tengo memoria, porque a lo mejor tengo memoria... De, a... de la prehistoria de los de antes, pero no me acuerdo bueno, en definitiva ¿de dónde vengo? musicalmente hablando ya que eh, vamos a hablar de música pues mmm, yo toco la guitarra soy músico guitarrista eso aquí en este conjunto aunque he oído que tocas otras cosas ¿no? ¿qué otros instrumentos? venga bueno, bueno. se queda un poco de vergüenza también toco el bajo y últimamente la tuba la tuba la tuba y más Qué cosas bonito. Y el bombo. <risa> <risa> y la armónica. Y en octavo de GB estudié flauta Honor. con el señor Vilas. <risa> que, por cierto, siempre hacía como que la tocaba, pero era mentira. Esperaba que tocaran otros. Bueno, bueno, y como sabéis juntado vosotros dos, porque claro, así como así suena un poco difícil. Sí, me hacen enseñar que creo que quieren evitar esa pregunta. pregunta bueno, pasamos amigo. a la siguiente. Eh, <ríe> pasa palabra. Pasa palabra. Lo que yo me pregunto es exactamente cómo definís lo que vosotros hacéis. Bueno, yo básicamente lo que hago es cantar y y sobre todo cantar cosas que quiero decir, aunque tome las palabras, ¿no? De de otros poetas o de otros autores. Pero, bueno, mmm, lo que hago es básicamente cantar. Y por lo que a mí respecta, en este en este conjunto, que somos Cristina y yo, Lucía y yo... Bueno, sí, está bien. <risa> desvela, desvela el misterio. <risa> Después yo acompaño, acompaño con mi guitarrita. Me... Voy, Me... <risa> Es que me corto. Venga, Carlos. Bueno, este me... chico acompaña con la guitarrita y de vez en cuando sueltas algún speech, ¿no? Tengo entendido que, que además de, de todo eres algo así como el showman. de, de ¿Qué, Cuba, va, ¿qué ¿no? va, qué va? No, en absoluto porque no tengo ningún sentido del humor. Y no, no, no. Como showman, muy mal. Pero sí que intento chupar micro de vez en cuando y hacer mis coritos y tal, pero bueno. Lucía me pone límites. ¿no? Afortunadamente. Bueno, pero yo eh, creo que eres un, un ahora hablando en serio, ¿eh? creo que eres un buen contador de, de historias cuando presentas las canciones o cuando cuentas las historias de los autores, así que esto se agradece. Yo creo que se agradece bastante. Esto es algo que desde encima del escenario puede resultar un poco viento, pero desde abajo entra siempre, yo que he estado que os he visto en un par de ocasiones, entra siempre bien lubricado, ¿eh? <risa> sabes lo Eso que te digo, Pere. Tú sabes, tú, tú sabes lo que te digo, Pere. Eh, no, lo que quiero decir es que además de, de las de las canciones y, y de lo, lo que contáis con esas canciones el acompañarlo de vez en cuando con una explicación como la que tú das, Pérez pues yo creo que es importante, ¿no? que a veces se pierde de vista esa faceta también del músico como alguien que intenta transmitir algo y que para ello utiliza pues todas las herramientas que tiene su alcance y a veces con la música también el, el diálogo en el público pues puede ser más directo, ¿no? Sobre todo con temas que no son tan conocidos eh, sí que es buena idea, me parece a mí hacer como una introducción para situar un poco a la gente, ¿no? porque... Uh, pues para saber un poco ya no que va a decir exactamente la canción pero eh, la canción siempre habla de emociones o siempre apunta al, al, al factor emocional de la gente, entonces para preparar un poco esa emocionalidad, para permitir que la gente se abra un poco y, y pueda recibir lo que se quiere transmitir Sí, estoy de acuerdo y además quería hacer otro apunte que es el de que Eh, utilizamos diferentes ritmos ¿no? aquí en, en Europa esto se le llama músicas del mundo o, o música latinoamericana en mi caso porque bueno, he seleccionado siempre músicas de, de mi tierra de origen ¿no? y, y bueno yo empecé mmm, cantando desde muy niña todo tipo de, de canciones que, que caían por ahí, por mis oídos Y desde canciones infantiles a canciones de de bueno de misa, lo típico, ¿no? Cuando vas al cole que, que te enseñan estas canciones de el niño Jesús y todo esto. Y, y luego ya de adolescente me volqué de lleno al, al rock y al jazz, básicamente. Pero tú contabas que... Uh, sí, dime. ¿Crees que podemos decir que lo que vosotros pretendéis hacer es música, pero con algún plus? Sí. Porque quiero decir, hay gente que cuya única pretensión es pues cantarse algo a lo Miguel Ríos o tirarse por farolades o lo que sea, ¿no? Claro. Pero luego hay, hay, hay otro tipo de música ¿no? sí. que pretende transmitir, ¿no? Como decías, a eso ¿no? iba, ¿no? Como que yo he incursionado en muchos ritmos y en muchos géneros y bueno y he cantado en, en, en bandas de blues y en bandas de rock and roll y en bandas de folklore e incluso en orquestas de tango. Y, y actualmente lo que hago es cantar lo que lo que quiero decir no lo que quiero transmitir como persona siento que, que tengo como un no sé como un canal no conectado en algún sitio invisible y quiero quiero decir cosas pues las dices ¿eh? <risa> la verdad que sí uh, quiero decir que en realidad, eh, los, en los shows o los conciertos que hacemos, eh, las explicaciones las suele dar Lucía y, y yo creo que facilita mucho pues, eh, conectar con, con esto que quieres decir, que yo comparto también. ¿no? Digamos que el interés o el, o el, o el objetivo mío es que, que ese mensaje salga lo más de una forma lo más clara posible, y lo más directa. Yo creo que cuando hablamos de música mmm, eh, es tan amplio que, que no hace falta que haya algo más, sino desarrollar en lo máximo que podamos, con las limitaciones que tenemos, esta idea de la música, ¿no? Con, en, todos, en todas las dimensiones que, que se pueda explorar. En, en lo que hacemos pues tienen mucha importancia los textos, las letras, ¿no? los, los poemas. Pero bueno, es... Un, es la forma de darles realmente un, una relevancia, ¿no? Antiguamente, pues casi todo lo que se escribía, se escribía para cantar. Como que el cantarlo era, era la manera de, de situarlo en el, en, en el lugar preciso, ¿no? Para que llegase correctamente. Y bueno, poco recuperamos esto, ¿no? Sí, también eh, un enfoque, podríamos llamarle terapéutico, ¿no? como que la música y, y el canto son son sanadores si brota de mí de una de una región de mí de mi espíritu <coughs> perdón que, que quiere decirte algo a ti que estás escuchando esto ahora en este mismo momento y, y llega a ti a esa misma región en ti yo creo que está conseguido el objetivo no Bueno, pues si os parece, para entender un poquito a este a este dúo de, de Lucía y con el permiso de Pérez, eh, vamos a retrotraernos un poco más atrás, vamos a ir a, al origen de toda esta historia y a ver cómo musicalmente nos va desarrollando, ¿no? Y vamos a escuchar un poquito, ¿te parece, Lucía, de, de Babélicos? Sí, sí, claro. Eh, Babélicos fue una formación... A ver, recuérdame, Pérez, los, los años. Pues en el 2007... En el 2000, o 2006 eh, 2006 sí 2006, ¿no? sí. 2006 y 2007 hmm. bueno una formación que, que bueno que conformamos aquí en Mallorca unos cuantos músicos nos juntamos unos amigos a tocar y y bueno estaban entre ellos estaba jesús a la guitarra estaba cabobo a la batería y david al saxo yo estaba en el bajo y lucía en la voz vale fue un poco experimental no y de ahí fondo ya ya va sonando en Babélicos los convocados, que seguro escucharéis que es una versión antigua, pero que es un encanto. Sí. este tema en lo que fue la formación de babélicos es uno de los más peculiares que hicimos porque eh, ya en el último momento estuvimos estuvimos grabando algunas cosas y esto pues es una grabación de ensayo que tiene un sonido así tomada con un micro de aire en el cual se sumó el bandoneonista Javier Salinski y bueno y nos salió este arreglo y esta canción que es un texto de Lucía con una música que había puesto que tenía ya previamente Jesús También comentar que esto fue una jam session, ¿no? O sea, fue un, un ensamble de, de instrumentos y de voces y de ruiditos incluso, porque al principio, no sé si se llegó a apreciar, pero estábamos allí con unos raspadores y haciendo unos sonidos raros. Pero, bueno, fue fue muy enriquecedor porque, bueno, fue un poco consumar varios ríos, ¿no? Un experimento que hicimos en uh -huh. ese momento, un tema que nos salió tango rock, ¿no? Sí, también con un, una experimentación poética también, ¿no? Porque dice, una vez en la vida la magia nos convoca, nos reta duelo y se queda con un corazón. Este es un poema bastante antiguo, ¿no? Bueno, Fue, esto, escrito. sí, sí, sí. Fue, no sé, habrá sido escrito en los noventas, quizá Porque tú, claro, tú, Lucía, con, ya venías con esta con ese rollito donde de casa, ¿no? Ya venías de, de lejos, pero a mí siempre me ha sorprendido la fusión un poco, ¿no? Como juntándote con con Pere ahora suene lo que suena, ¿no? Que verdaderamente suena esa mezcolanza tan tan interesante, ¿no? En el escenario. Quiero decir, Pere, no sé si te has dedicado tú toda la vida a hacer esta clase de música o antes tirabas por otras por otros derroteros de o es que siempre habéis sido almas afines musicalmente hablando. Yo creo que en mi caso al menos voy aprendiendo sobre la marcha y es una cosa que me encanta. Entonces, voy descubriendo ritmos eh, todo lo que me gusta escuchar pues mm, me interesa aprender a tocarlo eh, en la medida de mis posibilidades, claro. Y bueno, y por esto ha sido ha sido muy enriquecedor pues todo el tiempo que hemos estado con Lucía pues eh, aprendiendo temas que yo no conocía del folklore argentino que es algo que siempre me ha interesado pero pero hasta ahora no había conseguido tocar y bueno, también del rock en fin uh, es un aprendizaje continuo Claro, cuando yo te conocí eh, bueno, cuando yo conocí a Pérez él estaba en un grupo de música celta uh, ¿Celta o Celta Fusión? Eh, ¿Se llamaba Uroboros el grupo? Sí, uh, Celta bueno, también con una cierta experimentación mm, Vale Y que también era un grupo muy interesante. No sé si en Mallorca ha habido otros grupos de, de música celta, así de ese tipo. Pero, pero recuerdo que tenías muchos seguidores y bueno, yo iba a los conciertos. Tú preguntabas, Carlos, al principio cómo nos habíamos conocido o juntado. Y bueno, yo creo que el ambiente de los músicos aquí en Mallorca es verdaderamente un pañuelo, como, como dice la frase hecha, ¿no? Que a la larga o a la corta nos vamos encontrando todos y bueno, afinidades muchísimas ¿no? Pedro tenía una gran inquietud por el folclore argentino y, y bueno, fue un poco esto lo que nos unió también, musicalmente Y de esto pasamos a, a lo te, lo, bueno, lo siguiente que tengo yo aquí, que no sé si fue exactamente lo siguiente que, que es Lomosh no sé si, ¿qué era Lomosh? Lomosh era un poco casi por la misma época pues fue un un trío que hicimos con Vicens Borras y en el que ya empezamos a, a hacer un repertorio pues más intimista, quizá más con canciones del rock, del folclore, uh, temas más clásicos, bossa nova, pero dándole una importancia a, a toda la parte lírica y a toda la parte poética. Sí, además Vicens Borras que es un, uno de los mejores saxofonistas y flautistas ya no solo de la isla, sino diría del mundo mundial. Eh, bueno, nos aportó muchísimos elementos nuevos, ¿no? Y creo que esto fue determinante para, para formar este trío. Bien, pues vamos a escuchar un poquito del Moshe. Recuerdo que me abrazaste en una calle sombría y llorando me dijiste que nunca me olvidarías. Amor, amor, me has olvidado ya a lo mejor, a lo mejor quisieras saber el cómo y el cuándo, el cuánto y por qué. Una mujer desdichada deja de ver los colores, Pues aquí teníamos amor amor de lomos y no la hemos tragado en enterita eh, porque daba mucho gustito de escuchar y es uno de esos temas por los que os tengo que reconocer que cuando <coughs> que cuando lo escuché me quedé a, a cuadros y verdaderamente es una sorpresa grandísima para mí de los últimos años el haber descubierto que la, la gente con la que yo me estaba ...codeando todos los días... hablando de cosas normales y corrientes de la calle... ...resulta que luego era capaz de hacer... ...de hacer esto... <risa> ...también... ...quiero decir que normalmente la gente... ...pues escucha a un músico y dice que bueno es... ...y luego lo persigue... ...y lo abate un día... Y, y, ...y se lo lleva a un bar para tomar una cerveza... ...pero es que a mí me pasó al revés... ...claro, para mí también fue una sorpresa, ¿no?... ...cuando grabamos esto y escuché el flautazo que me dio Vicens... ...pues sí, fue una grata sorpresa... ...dije, joder... ...y este es mi amigo... <risa> No, verdaderamente esa flauta es muy inspiradora, ¿no? Es un... Bueno, yo creo que los tres hicimos allí un poco un, un conjuro ¿no? de cosas. Porque, es... bueno, lo, estos efectos que le has puesto a la guitarra, no sé, me ha gustado mucho. como Bueno, sí, esto... Es que en realidad estas cosas se hacen un poco... Uh, en, cuando se hacen en, en nuestro plan, que es uh, sin dinero... ...y sin casi recursos... ...pues todo se hace a salto de mata... ...y, entonces, y tuvimos la suerte de que... ...de que bueno... No, ...Biscience eh, tuvo buena... ...disposición... ...y entonces íbamos allí al, a la casa... ...donde vivía yo en ese momento... ...y preparábamos Cristina... Que, ...Lucía que es excelente... ...cocinera... ...o sea la otra parte de Lucía que es Cristina... ...cocinera pues preparaba unas comidas buenísimas y esto era claro nos inspiraba mucho y así nos salió una grabación muy correcta. De todas formas, si mejor un día dedicamos un programa monográfico para las diferentes partes, laos de, de Lucía, ¿no? Sí, sí, sí. y como... diferentes facetas, sí. Uh, sí. sí. varios, sí. Programas. Sí, exacto, o sea, varios programas una serie de programas libros, eh, sí, fastículos ¿no? <risa> so cosas. somos legión somos. Eh, bueno, así como al principio con los convocados eh, la grabación fue un, un ensayo, una jam session con unos micrófonos de aire todo bastante precario en este caso, bueno, también fue una grabación casera que, que hicimos en casa de, de Pérez, ¿verdad? Y, y aún así bueno me parece que, que tiene un sonido entrañable ¿no? que tiene que sea que hemos conseguido algo muy muy nuestro ¿no? que, que queríamos dar en ese momento. Hoy me vais a disculpar si hago el programa muy muy muy musical, Quiero decir si nos centramos muchísimo en la música, incluso lo alargamos un poco por ahí. Pero es que yo quiero que ahora, con todo esto que hemos hablado, que a lo mejor no es lo suficiente para explicar el sonido que vosotros hacéis, pero con todo esto quiero que la gente directamente se encuentre, sin más ni menos, con, con la música. vale Entonces, si os parece, vamos a, a tirar directamente por, por un directo de, de Lucía Febrero y de, de Pere Feliúf para que intentéis encajar esta, esta pieza del puzzle con lo que vais a escuchar a continuación. Que yo no sé si os parecerá que sigue exactamente la línea de miguitas que hemos ido creando o si os parece algo completamente diferente. ¿Preparados, amigos? Bueno, mientras Carlos habla, Pedro prepara su guitarra y, y a ver cómo se escucha esto. Tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma Un temblor de primaveras, palomitay Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa, tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme, palomitay al fondo de tu sangre el sol morirá morirá la noche vendrá vendrá envuélvete en mi cariño deja la vida volar tu boca junto a mi boca Paloma, palomita, ay, palomay. ay, paloma, ay, ay, paloma, ay, paloma, Cuerpo, flor de fuego, tienes paloma Una llamarada mía, palomitay Que ha calmado mis heridas Y ahora volvemos libres, linda paloma No pierdas las esperanzas, palomitay la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, Ay paloma ay, ay, paloma, ay, paloma Ay, paloma, ay, paloma La madre que os parió, hijos de Sobre diablo, ¿eh? Radio Tortuga Últimamente, alguien se dedica a cambiar las palabras de su sitio. Un día, introduce una sigla extraña, un matiz remoto, una voz bárbara. Así, todo se retuerce en silencio, se resquebraja, deja de ser, se convierte en algo distinto. Y de pronto, la palabra nueva es la nueva verdad, aunque sea el viejo truco de siempre. on y va si tu dises j'en ai tellement marre d'être ici je t'écouterai pues buenas señores esto que suena no es no es lucia febrero lo he colocado aquí esto es françois brot breut si tu dises Pues para mí es un descubrimiento. Me encantan, ¿eh? las cantantes francesas. Sí, me lo vais a perdonar, pero es que la verdad es que Lucía, escuchándote, pensaba, ¿qué bien se llevaría esta chica con esta otra de este otro lado del mundo? ¿Eh? <risa> Pero bueno, mientras esperamos un dueto entre Lucía y la buena de François, yo creo que podemos seguir hablando de Lucía Fabrero y de Pérez. ¿Os parece? No, no, de mí. <ríe> yo lo único que... Sí me gustaría presentar el tema que hemos hecho, que se llama dejar la vida volar, y es un tema de Víctor Jara. Y bueno, uh, yo personalmente no lo conocía hasta hace poquito tiempo que me lo presentó Lucía. Y... Me parece realmente formidable ¿no? El, la forma de escribir de, de este señor y de, y de musicalizar. Sí, Víctor Jara bueno es un, un emblema, no un, un referente, yo creo que a nivel mundial. Y, y no solo era una persona íntegra de la que aprender mucho, sino que además él supo plasmar esa esa gran humanidad en, en música y en canciones que, que bueno que ya son parte de... ...de los clásicos, ¿no? Desde luego, y yo me pregunto porque, claro, vosotros cogéis mucho, ¿no? De, de estos clásicos de la música de un lado y de otro... ...porque también nos hemos escuchado hacer versiones... ...que eso es un lado de Pere que a veces no... ...del que no hablamos tanto como deberíamos, ¿no? Que es hacer versiones asequibles a todos los públicos... ...de, de clásicos, a veces también en inglés, ¿no? Y traducirlos al, al catalán y hacer una buena versión... ...con una voz como la de Lucía. Bueno, algunos, sí, algunos temas clásicos hemos traducido al catalán o al, o al castellano también. Bueno, la idea es que se entienda, que eh, igual mucha gente ya entiende los temas en inglés, pero si vamos a hacer un concierto en un sitio donde mayoritariamente nos entienden en, en catalán y en castellano, pues bueno, ¿por qué, por qué no utilizar estos idiomas, no? adaptar incluso en el, como hacemos en algunos casos las, las canciones en otros idiomas y cantarlas así. claro transformar por ejemplo eh, una canción como power to the people de john lennon en fuerza press pobles no por Me, ejemplo es sí. algo realmente bonito hablando de la revolución <risa> por ejemplo ¿no? porque claro como nosotros vamos un poco seleccionando como dije antes los mensajes que queremos que queremos dar o que queremos Compartir, sobre todo, no dar, ¿no? sino compartir, que haya una idea y, un, y una vuelta y, y escuchábamos antes, la deja la vida volar Y creo que es un mensaje positivo, luminoso ¿no? de, de un cantor, que bueno, todos ya sabemos la historia ¿no? De cuál su, fue su final pero Pero él, bueno, es un emblema de la vida Justamente. Y en este caso, uh, esta canción que citas tú, Carlos, que es hablando de la revolución, de Tracy Chapman. Bueno, esto surgió bastante antes del 15M, pero pero fue allí donde nosotros presentamos la canción, ¿no? En la versión en castellano. Sí, fue un poco a raíz de toda la, la movilización del 15M. Yo siempre tenía la sensación, sobre todo los primeros días, de que faltaba música. Música que tuviese relación con lo que estaba ocurriendo y creo que ahí fue cuando empezamos a trabajar con este tema y con algunos otros y luego pues los fuimos tocando cuando tuvimos la oportunidad. de una revolución en red. Un susurro. No lo ves. Vivimos una revolución que no está escondida. ¿Por qué? Miramos sobre un muro cruel golpeando las paredes de esta ingrata fortaleza. Atrapados sin derecho a trabajar. Desembarados de se despierta buscando la paz la gente se levanta por su Pues sí, esta es la canción de la que estábamos hablando, ¿no? Hablando de la revolución. Muy revolucionarios os veo a vosotros dos, ¿eh? ¿Os gusta la revolución? ¿Buscáis una revolución? <risa> bueno, una revolución sobre todo, al menos en mi caso, de mi persona. Mm, creo que las revoluciones empiezan por uno mismo. Empiezan por uno mismo y tú te sientes revolucionada. Yo te, me da la impresión, Lucía, de que tú eres una persona que se revoluciona cada martes, más o menos, ¿no? Bueno, sí, creo que lo, lo vengo haciendo desde que tengo conciencia. Pero bueno, renovarse es vivir, ¿no? En cambio, Pérez, fijaos, eh, vosotros, claro, no, no los conocéis, aunque los conoceréis. Pérez es un es un tipo que, sin embargo, va a otra revolución, que es diferente. <risa> Supongo que hablamos de la velocidad. Sí. <risa> <risa> <De> la... <risa> La frecuencia. Sí, no sé, bueno, las mujeres tienen esto de hacer mil cosas al mismo tiempo. Y a mí me gusta uh, concentrarme en una cosa y olvidarme del resto del mundo. Andrea Beltramo, por favor, acuda al estudio. <ríe> sí, bueno, estoy, estoy yo en su representación. Empezamos, empezamos con el debate, debate uh, hombre-mujer. Hombre no, a ver, yo creo que, que nos complementamos perfectamente los perfe hombres perfe y las perfectamente. mujeres. perfecto no, no podemos vivir los unos sin, lo, sin las otras ni viceversa. Eso de eso no hay una afirmación más cierta. Eso yo seguro. Yo no no concibo un mundo de amazonas con un semental, ¿sabéis? Como he leído por ahí en mis en mis historietas frikis adolescentes. No, no, yo creo que el mundo está tiene que haber un equilibrio. De lo que sea, pero tiene que haberlo. Sí. Sí, porque decimos hombres y mujeres, pero bueno, yo creo que hay más variante, ¿no? De personas, asunto, ¿no? De personalidades, asunto. de... Mm. A veces uno observa esto, ¿no? Las personalidades complementarias, ¿no? Mm. ¿Creéis en eso de las diferencias que se complementan? Yo nos creo... Nos metemos en un terreno escabroso. Si sí, entramos en... No, no, en un en, terreno que nos gusta. En materia en el fondo. filosófica, no sé. Yo creo que todo el mundo tiene su espacio, su lugar y su razón de ser. Entonces, eh, no sé si esto significa que... Que, que es complementario con todo lo demás, pero bueno, creo que encaja más o menos. Que cada cosa, incluso cuando eh, estamos en situaciones que son eh, tiradas de los pelos, que son pues absurdas o dramáticas o lo que sea, en la que todo está mal, en ese todo estar mal, en ese caos, pues hay una razón de ser. Yo, yo no sé exactamente de qué estamos hablando ahora. Si me aclaráis un poco... Yo me dejo llevar, ¿eh? A mí podemos no hablar durante mucho rato si hacía falta... Ya, no hablar en la radio es guay. Es, es genial. Estamos aquí para hacer eh, fondo sonoro a actividades cotidianas. O sea, no se preocupe. Usted puede cort seguir cortando la cebolla. No tendrá que concentrarse ni por un momento en nuestro discurso. No, pero sí, yo creo que hablamos eso, ¿no? Pues de la gente que, que por ser diferente no implica que tenga que tirarse los pelos, ¿no? Y que cada uno en su espacio pues es complementario de alguna manera con el resto de la humanidad. Yo creo que por, yo por eso también eh, hacía la entradilla que hemos hecho hoy, ¿no? Quiero decir qué le pasa a este mundo que tiene la necesidad de buscar en los pelos más largos que, que el resto de la cabellera al que tiene al lado no parece que nos preocupamos demasiado no por las flaquezas de los demás cuando estas mm -hmm. flaquezas no solo no nos afectan sino que forman parte de la personalidad de cada uno ¿no? sí de todos modos yo bueno sí creo que, que tenemos que hacer un fuerte ejercicio de convivencia como sociedad o sea realmente creo que esa es la la tarea pendiente que tenemos como sociedad, convivir y tolerar, tolerar al diferente. Porque claro, es muy bonito decir, eh, creo en la libertad de expresión, creo que todos tienen derecho a expresarse, pero también aguantar cuando se expresa el que dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo. A veces me pregunto por qué nos duele. Bueno, tenemos un ego grandote, grandote. ¿eh? Ajá, claro. ¿Y cómo hemos llegado a eso? ¿no? Y este monstruito hay que alimentarlo. Y si tú le das algo que él no le gusta, chilla, ¿sabes? Se queja. Dice, esto no me gusta. Lo que pasa es que, y siguiendo con esta línea de razonamiento que nos va a llevar muy lejos de, de nuestra clientela y de que la gente nos escuche, ¿eh? pero a veces me da la impresión de que nos gusta que no nos guste. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Ala? Nos pasamos el día buscando ese rum-rum, ¿no?, que no suenan las revoluciones uh -huh. que a nosotros nos gustaría, pero que en el fondo nos da igual. Quiero decir, el hecho de que una persona vaya vestida de una cierta manera, el hecho de, una que de que una persona pues tenga ciertas opiniones que en el fondo no afectan a la convivencia o, yo qué sé, o le guste la música, X o Y o tal. En el fondo bueno, eso a mí qué, ¿qué más demonios cosas mucho más graves importa, y ¿no? E importantes, ¿no?, como como poder decidir si quieres ser madre o no. Bueno, claro, pero que decir, eso esa clase de debates los entiendo a la perfección, ¿no? Que nos lancemos al cuello de las personas que nos dicen que no podemos ejercer una libertad básica como mm -hmm. es esa. Mm -hmm. eso, esos debates los puedo entender, ¿no? Pero a veces... Claro, pero yo creo que, que esos que mencionabas antes son el germen de los otros, ¿sabes? Sí, Porque sí. no tolerar a una persona que va con, con una cresta en la cara, ¿no? Mm. O con dos chicos que... que... Son pareja, del mismo sexo, y una señorona los mira con, con mala cara y dice, ¡Ah! Oh, ¡Este mundo! ¡Que se va a pique! ¿No? Esa, esa intolerancia, ¿no? ¿Y en qué afecta? A nadie. Yo tengo un amigo, bastante buen amigo, que comentaba un día que él nunca, nunca podría vivir en una ciudad como Palma con gente tan intolerante. Qué Al final está viviendo en Palma ¿eh? Qué bonito Le Pero... podríamos poner como un atractivo turístico, ¿no? ¡Venga, Palma! la ciudad Una de las ciudades más intolerantes de Europa. Sí, pero tiene gracia, ¿no? Que uno es intolerante hasta en eso, ¿no? Hasta en eso somos intolerantes. A, hasta en eso yeah. somos intolerantes. Pero bueno, hemos... Luego nos dices quién es el amigo. Nos hemos acostumbrado, ¿no? Vivimos... Yo, siempre lo comentamos, pero pero es, no sé, me parece bastante cierto, ¿no? Creo que algo se nos ha quedado por el camino cuando nos hemos apiñado todos en edificios gigantescos llenos de gente, ¿no? Uf. Que a lo mejor hemos hecho el proceso previo de decir, ¡eh, antes vamos a trabajar esas habilidades para que entre todos haya una buena convivencia y armonía, ¿no? Hemos pensado... Perdido el barrio, pero sin embargo hemos creado unas comunidades de vecinos eh, bestiales, ¿no? Ya, pero ahí yo tengo algo más que decir, ¿eh? Yo creo que tú lo, lo puedes procesar y lo piensas, pero creo que el, el 90% de las personas no, no llegan a, ¿sabes? a estas conclusiones porque es como que hemos sido arrojados, ¿no? A, a esta forma de vivir y a, esta, a este tipo de sociedad, ¿no? Hemos nacido, uh, hemos sido al cole, mmm, nos han educado uh, y fue como una pala, ¿no? Cuando, cuando la vuelcas, es como que hemos caído todos aquí, no sabemos muy bien por qué. Y, y bueno, y ahora, tío, hay que empezar a elegir cómo queremos vivir, qué queremos comer, con quién queremos estar, quiénes serán nuestra familia ¿no? De qué manera queremos tra eh, sí trabajar y vivir y ganar dinero. Porque no es lo mismo ¿no? ser un agente de bolsa que, que no sé que ser un payés que, que cultiva los tomatitos ecológicos, por ejemplo. Hemos caído, como dices tú, hemos caído aquí en una, eh, en una cosa extraña que no hemos elegido, al menos conscientemente. Y, y, y tenemos muchos mensajes que nos dicen que esto es así, que esto está bien, que esto es bueno, que aquí hay que vivir de tal manera, que hay que hacer las cosas de este modo... Y que hay que perseguir tales objetivos y tenemos poca memoria creo yo de lo que de, de todo lo que tiene que ver con la con nuestra esencia eh, en, con nuestra naturaleza no con ese contacto con esa integración simplemente con ese reconocer que somos parte de una naturaleza mucho mayor que somos parte de, de un universo y que simplemente eh uh, estamos creo yo que estamos sufriendo uh, hablo ya de un sufrimiento existencial porque no reconocemos esto porque nos cuesta mucho pensamos que los objetivos son no sé ganar dinero estar cómodos sí nos somos animales sociales y eso siempre lo hemos dicho no pero sociales eh, no necesariamente significa que Vivir felices unos con otros y contentísimos y encantados de habernos conocido, ¿no? A veces sociales implica estar todo el día peleados, ¿no? Eso es ser social también, ¿no? Lo que pasa que es no ser sociable, que es diferente, ¿no? O no, no ser para nada constructivos. Pero con esto quiero decir que, que llama la atención, ¿no? Que uno tiene ese impulso, que uno se lo, lo mete cuando nace ya en el cuerpo, ¿no? Eh, la idea de, de vamos a observar a los demás y vamos a ver en qué punto somos diferentes para poder en ese sentido seguir separándonos, ¿no? Y a veces eso pues me pone un poquito un poquito triste. Yo creo que podríamos elegir mirar a los demás como en un espejo, ¿no? Del que aprender, incluso las cosas no tan buenas. Eh, mira, eh, ayer estuve estuvimos viendo una película que precisamente cuenta la historia de un personaje que eh, muestra pues como Desde una situación más o menos precaria empieza a prosperar en la vida, ¿no? Y va diciendo, repite en varias ocasiones en la película, todo el mundo quiere ganar dinero, lo importante es ganar dinero. Y entonces se ve cómo él va ganando dinero y cómo lo lleva esto a vivir de una cierta manera, no sé, que, que se observa como muy como muy vacía, ¿no? Como llena de opulencia y, y, y, y, y falta de todo lo demás, Sí, hablamos del el lobo de Wall Street, ¿no? Esta, esta es. la película. Sí, yo creo que en esta película es odiosa. Esta película me, me pasó con esta película igual que me pasó con Miedo y Asco en Las Vegas, que me resultó odiosa. Sí, sí. a mí me recordó mucho esa también. Me resultó odiosa y precisamente por eso me pareció buena. Quiero decir, en el sentido de que su intención era enseñarte el otro lado, ¿sabes? Y hacerte sentir un poco cómo se siente en ese momento, ¿no? Por ratos a ratos enfervorizado, pero pero de otras de bajona y al final de hecho polvo, <ríe> que es como como acaba un poco un poco la historia y esta clase de personajes, ¿no? Que pretendiendo llegar a lo más alto, lo único que hacen es arrastrarse por el fango, ¿no? Y es como se ve en la película una constante como el, el personaje está eh, es insaciable con todo y está siempre huyendo del conflicto, del dolor de, de, de, de sí mismo en realidad, ¿no? Hay pocos momentos. Yo creo que la película en eso eh, es como un poco discreta porque, porque digamos que no profundiza en, en, en, lo, en lo dramático de la situación de esta persona. Sí, yo creo que un poco buscando el bienestar te enseña como el, el ser humano se autodestruye precisamente. no Es como una contradicción muy absurda, ¿no? que uno busca precisamente lo más grande, llegar a lo más alto, y al confundirse qué es lo más alto, pues uno acaba haciéndose trizas ¿no? contra contra el suelo, como le pasa a este personaje. Aunque bueno, tengo que decir que para ser una, una película pretendidamente muy crítica con, con el sistema bursátil y, y todo el rollo este de Wall Street y toda la economía virtual... Eh, al final, claro, yo me pongo en el pellejo de más de uno y pienso, ¿habrá mucha gente queriendo ser broker en este momento después de ver esta película? Bueno, yo lo vi así. Empecé a ver la película y a la media hora quería irme porque pensaba que era justamente esto que dices tú, ¿no? Como un anuncio, como un anuncio ahí, como un caramelo de mirad, tontos, ¿no? Lo que decías tú antes, mirad, tontos. Vosotros que vais en el metro con los huevos sudados bueno se supone por lo que he leído que es precisamente que pretende ser lo contrario lo que pasa lo que ellos digan también ya sabemos no según chomsky <risa> cómo se trae, cómo es el tratamiento este no claro bueno es eh, un producto de mercado eso está sí. clarísimo. sí además bueno uh, acostumbrada en mi caso a ver otro tipo de cine Mm, más uh, del lado de directores como Jean Jeanette, Kieslowski, Wim Wenders o el mismo Lars von Trier. Uh, claro, este tipo de cine así tan tan súper mega Hollywood no no no me, no me gusta, no me place. Pero le reconozco el valor de mostrarme no un mundo que existe, que existe y que no puedo negar. Yo me pregunto qué pensaría Luis Alberto de Espineta de esta película si la pudiese llegar a ver bueno luis alberto espinta para quien no sepa es un o bueno fue un, un gran músico y poeta argentino eh, también emblema y también eh, un, un ejemplo de, de ser humano y de persona y de, de, de, de arte de arte su uno de sus caballos de batalla era era este no era decir quién resistirá cuando el arte ataque o sea, él tenía una teoría de, de una revolución de, a partir del arte, ¿no? Que es un poco esa ese ese amor por la belleza ¿no? de, de Platón. Y no sé muy bien por qué lo citas tú a Espineta en este momento. No sé si es porque vamos a hacer alguna Yo lo cito porque como lo veo aquí encima de una... la mesa en un de eh, la manera más sencilla, suya, pues, claro. se me ocurrió citarlo. Es la manera más sencilla de tirar a lo que vamos a escuchar a continuación, que me parece que es una canción precisamente que está basada o que es versión de, de este buen hombre, el señor Espineta, del que no conocía, tengo que decir. Y ahí valga mi mi ignorancia nada en absoluto. Bueno, nosotros eh, elegimos esta canción o más bien yo elegí esta canción porque es una canción con la que yo crecí y Digamos que mi, mi tierna adolescencia de los 13, 14 y 15 años fue con, con esta música. tortuga mágica es un animal de radio a mí lo que me pasa es que me corto con los mendas de la entrevista me entran los nervios y no contesto a nada como si fuera un futbolista y me pusiera nervioso ante una gran oportunidad tío prueba un poco de estos paz y sí, una pica de espita es justo lo que me hace falta no, yo fui a Craigie, Craig Newton. Solo puse lo del Royal Edinburgh College para ayudarme a conseguir empleo. Hay demasiada discriminación en esta ciudad, tío, porque las dos son escuelas, ¿no? Y estamos todos en el mismo barco. Y yo quería hacer hincapié en la idea general de evitando los detalles y tal, porque la gente se obsesiona con los detalles, como a qué colegio fui, cuántos aprobados tengo, podrían ser seis, podrían ser cero. Eso no importa. Lo que importa es que yo existo, ¿no? Señor Murphy, ¿quiere usted decir que mintió en su solicitud? No. No. Bueno, sí, solo para meter pie en la puerta. Demostrando que tengo iniciativa. Pero a usted le he enviado aquí la oficina de empleo. No tenía necesidad de meter el pie en la puerta, como usted dice. Sí, de acuerdo. Lo que tú digas, tío, lo siento. Tú eres el menda del sillón. Yo me limito a estar aquí. Bueno, es obvio que estoy aquí, tal Señor Marfí, ¿qué es lo que le atrae exactamente de la industria del osio? ¿Qué es mi placer? ¿Qué mi placer? Placer está en el ocio de los demás. ¿Considera que tiene usted algún defecto? ¡Ah, sí! Porque de hecho soy un pelín perfeccionista y tal. Sí, sí, lo soy. Verá, para mí todo tiene que ser lo mejor o si nada. Como si en cuanto las cosas se pusieran un pelín chungas, entonces todo me la sudará. Sin embargo, hoy tengo buenas vibraciones con lo de la entrevista, tío. Un buen rayete, todo bien, ¿no? Gracias, señor Murphy. Ya le informaremos. Sí. Oh, ¡El placer ha sido mío! Dios. Spad lo había hecho muy bien. Estaba orgulloso de él. La había cagado como está mandado. Había que reconocérselo. Y esto que hemos escuchado, señores y señores, antes de, de Spad en la entrevista de trabajo, antes de, de nuestra capela, ¿qué es lo que ha sido? ¿Qué ha sido, señores? que hemos escuchado? Hemos lo, escuchado el ¿qué tema... Es, ¿Qué es un durazno? Uh, un durazno es un melocotón. Sí. sí, sí Ya sí. me lo aprendí, ¿eh? me costó un poco y es una canción Eso es un poco durazno. Sí. <risa> un durazno sangrando. Sí. Y el caroso es el hueso, ¿no? Como le decís vosotros el el hueso, efectivamente. El hueso, ¿no? El melocotón, <risa> sí. está bien dicho. Vale. Y... pero de qué um... ¿de qué va esta canción? Bueno, Espineta eh, es un es una persona que escribe de una forma me parece a mí bastante críptica. Y con una energía allí uh, extraña, digamos que no es todo cristalino lo que escribe, ¿no? Yo creo que aquí está haciendo como una metáfora de la muerte y de la transformación. Uh -huh. Sí, opino igual, ¿eh? Sin que hable más que del durazno, tan simple como que es una fruta que se madura, se cae claro, y, se, ciclo, y se abre. Claro, ¿no? habla del ciclo de la vida, mm. del ciclo de una fruta. En el árbol. O sea, los, los seres humanos, o por lo menos eh, las culturas actuales, digamos, de la historia, eh, temen no a la vida y a la muerte. Y, y a una fruta no se le ocurre quedarse allí agarrada a la rama y decir, ¡ay, tengo miedo! ¡No quiero caer! ¡No quiero caer! No, no. La fruta cae. Si tiene que ser comida, bien. Y si no, mm, abonará la tierra, ¿no? Y o rodará hasta un río. Y lo hace de una forma... Uh, con una, una política, con un lirismo no sí en, en lo que escribe incluso. Sí, sí. con esas sí. imágenes no del uh -huh. la voz del del durazno bueno pues quiero recordar que lo que hemos escuchado hoy ha habido música de lata, pero hemos escuchado este último era un directo señores. Sí, el anterior también. Y el anterior también. Ya, sí, ya. Sí. Pero quiero decir que luego hemos escuchado otras canciones vuestras que estaban mm. que, que venían en digital, pero esto era un directo y, y os tengo que dar la enhorabuena. La verdad es que ha sonado increíblemente bien. Que cuando hay profesionales es suena que, bien. Es que... Cuando hay profesionales, la técnica. ¿Qué pasa con las...? La técnica el servicio del arte. Espontáneo. Eh, a mí me, me vais a perdonar porque esto a lo mejor suena un poco feo, a ver... Lucía, lo siento. Dilo, pero dilo, dilo, dilo. A veces dilo. escucho, escucho la gente tocar y cada uno mm. tiene su estilo y lo que tú mm. quieras, pero creo que ya te lo he dicho alguna vez, cuando se escucha a vosotros, escucho una música que es maternal para mí. Ah, mira qué bonito. O sea, y en ese sentido me siento muy reconfortado cuando se escucho incluso cuando contáis cantáis cosas tristes. Y no sé exactamente por qué, la verdad. Todavía lo estoy analizando. No sé si es el ritmo, no sé si es tu voz, no sé si es este señor de aquí. Eh, la combinación. ¿no? La combinación de todo. Mm. Y con maternal quiero decir, en el sentido de la mayéutica un poco también, ¿eh? en el sentido de, de algo que me acuna y que saca de mí algo que no sabía que estaba ahí. Toma, Jeroma. Pues enhorabuena de que, que, que consigas llegar a ese lugar. Lo interesante, creo yo, de la música, de, del arte... En, en general, es que llegue a algún, a algún sitio, ¿no? que vaya descubriendo zonas. Digamos que lo importante cuando cuando estamos haciendo un concierto, por ejemplo, eh, todo el mundo tiene su atención puesta en el escenario y en lo que ocurre allí y realmente lo importante es lo que le ocurre a cada uno, a cada persona que está escuchando. Si consigue llegar a algún lugar desconocido o conocido, pero con una cierta profundidad o donde haya ya no hablemos de profundidad, pero sí donde se, eh, donde se reconozca la emoción, pues yo creo que, vamos, que es eh, un motivo de, de celebración, ¿no? es, es el objetivo, creo yo. Jorge Luis Borges decía que si con la vida ordinaria bastara, el arte no existiría. Y yo comparto esta idea porque el arte es el, un poco un producto de la sombra, ¿no? de, nuestra, de nuestra parte inconsciente, de nuestra parte oscura. Y, y yo creo, creo que allí nos unimos todos. Allí estamos todos unidos. En esa sombra, ¿no? Entonces, intentamos no hacer canciones tristes. No, no lo conseguimos, pero bueno, lo intentamos. Eh, pero sí uh, canciones con una fuerza, ¿no? Y con una potencia eh, en el contenido, ¿no? En el fondo. Hay una, una frase que creo que la dijo Albert Camus, que me gusta muchísimo, que representa mucho esto, que es que... En, en el fondo de un largo y frío invierno, he descubierto en mí un verano invencible. Y, y yo creo que esto es lo que representa un poco mi, mi forma de seleccionar ¿no? las canciones que canto. Y es que muchas veces la gente ve el arte y la música y otras tantas expresiones, y también la música como la vuestra, estoy hablando no Marta tiene un marcapasos de los hombres G, sino estoy hablando de, de, este, de esta clase de música de la que estamos hablando. La ve como algo muy lejano y, y que solo puede entender gente muy especialita y una élite de, de personas afines a lo que se está cantando y lo que se está tocando. no Y me llama la atención de que, en mi opinión, es todo lo contrario. ¿no? Que el, la música, y en especial esta música, es precisamente una música de batalla, no una una música que guerrea un poco en la trinchera de donde estamos todos, que quiero decir que es algo que nos llega y que a veces si se me ocurre pensar que si fuéramos un poco valientes podríamos coger y este este grupo vuestro, este dúo vuestro, podríamos llevarlo a sitios donde a lo mejor no no se espera respuesta y a ver qué encontrábamos. Quiero decir, mmm, algunos públicos que prim, así de principio pueden parecernos hostiles me pregunto cómo reaccionarían escuchando escuchando esta música. Estas muchas de las canciones que hacemos son canciones del campo, son canciones que, que se podrían tachar pues de canciones como pueblerinas o canciones que se han hecho digamos sin una sin un refinamiento o de una forma sin, rústica, ¿no? De una forma rústica, sin un sin un mm. estudio musical, son canciones del sencillas Uh, y que hablan de un lenguaje o sea, hablan de las cosas básicas de, de, de la gente ¿no? De, de, de lo más básico y bueno claro que hay muchas preguntas existenciales pero um, son son cosas profundas y comunes a todo el mundo en realidad ¿no? Uh, no hace falta ningún tipo de erudición todo lo contrario lo que hace falta es uh, tener una receptividad uh, digamos de, de de mirarse hacia adentro, ¿no? De, de ver lo que hay dentro de uno. Entonces, claro, yo creo que es muy universal esto, ¿no? De hecho, para mí es un descubrimiento siempre ver cómo distintas músicas de distintas regiones, um, de ritmos folclóricos, de sitios muy distantes, una vez que vas viendo de qué están hablando, y, so y siempre hablan de cosas muy parecidas. siempre Siempre son los mismos temas, incluso recursos muy similares o la... La poética muy parecida y creo que es por este motivo porque eh, son cosas que sin que haya digamos como una educación o una erudición musical sigue habiendo eh, las mismas cuestiones, las mismas preguntas y la música es un vehículo para simplemente para mostrar porque no da ninguna respuesta tampoco, pero sí que enuncia qué es lo que está pasando. Claro. Eh, Carlos, antes hablabas de, del tipo de público, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, más a, ahora con, con el boom este de las redes sociales ¿no? y de internet, estas barreras se van difuminando porque el público es totalmente variopinto. O sea, yo yo me he encontrado con gente muy jovencilla que escucha, no sé, música <coughs> muy diferente, que, que gusta mucho, ¿no?, de, de nuestras canciones y gente muy mayor que ha vivido también otros tiempos y otras épocas y, y sin embargo yo creo que que muchas de las cosas que decimos que son universales tocan ¿no? tocan con, con esos temas universales ¿no? con, con el amor, con el miedo, con la muerte, con los sueños, con las dudas y, y bueno y más allá de, de lo aburridos que pueden ser algunos cantautores para muchos, Yo creo que, que sí que hay canciones que, que son inevitables. Y es que más más allá de las fuentes de las que bebéis y, y ya como público y un poco acabando el programa, porque ya hace hace rato que, que con esta conversación tan interesante nos hemos salido un poco de, de tiempo, ¿no? pero eh, yo creo que le habéis dado una vuelta a estas canciones que, que a lo mejor son ya bastante antiguas, Y no sé exactamente, ya digo, soy un lego total, no tengo ni idea de lo que estoy hablando, pero lo que sí sé lo es lo que siento y es que de alguna manera les habéis dado una vida que, que no digo que no tuvieran, pero más cercana al público que, que tenéis cerca, aquí y ahora, ¿no? Eh, quiero decir, estas canciones que a lo mejor podían no haber funcionado, si tú cogías un disco de Víctor Jara y se lo ponías a lo mejor a un tipo cualquiera, a un chaval de 14 años en un centro de menores, eh, ¿podía funcionar o podía no funcionar sí. en, en función de, pues, de, la, de, de la sensibilidad ¿no? que tuviera esa persona ya de base? Pero en cambio, tocada por vosotros la cosa cambia, ¿eh? Yo he tenido esa experiencia, tener en el móvil alguna cancioncilla, Y chicos y chicas que en un principio no podían esperar que se tomaran a bien esas canciones, fliparan en colores escuchándose. Y tener la sensibilidad ¿no? de recibirlas. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues ha sido un placer y ha sido un honor teneros aquí. Algún día esto, bueno, esto tenemos, podré venderlo en eBay por Tenemos dinerito. que hacer la parte 2 porque nos quedamos con un montón de cosas, Carlos. Tenemos que hacer la 2 y la 3 y la 4 dedicada exclusivamente a, a Lucía y... Y todas sus facetas. ¿eh? Y una de educación. Y una de educación y otra de... Bueno, ya iremos viendo. Sí. Haremos especiales. Pues nos vamos y nos vamos con, con otra canción, que si queréis presentarla... Sí, nos despedimos con una, con una canción de otra poetisa chilena que se llama Elizabeth Morris y, y esta canción se llama Décimas. Adego por los desiertos, camino por mares muertos la noche entera en luta. El sol se metió en su gruta, los mares se hunden mojados. Yo soy un nervio de atados, un llanto largo y profundo. No sé por qué me confundo con tus amores cansados. De noche muestra la luna su rostro alumbrado y triste el cielo al fin se desviste, la muerte mece su cuna. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato. Se quite traje y zapatos se olvide de mi existencia. Que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. La vida viaje fecundo Si hay puentes hacia los otros Volaste el que había nosotros Te fuiste por esos mundos El frío cayó rotunda Tu olvido mostró los dientes No sabes cómo se siente temer este miedo mudo futuro no sé vivir el presente La mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapato, se olvide de mi existencia, que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. tortuga mágica es un animal de radio.